El domingo va a estar bastante, bastante ventoso y la verdad que lo digo así, lo remarco, lo venimos contando pero este también vamos a preguntarle si ese viento que va a haber el domingo por lo menos en Santa Rosa, en Toai, puede que se den algunos otros lugares de la provincia de La Pampa y que la verdad que venimos bancando bastante estos días de mucho viento en Santa Rosa tiene algo que ver con el aeromodelismo ¿Por qué? Porque tenemos acá en el estudio a... Leandro Pérez Rodil, que es el presidente de la Asociación de Aeromodelistas de Santa Rosa, que tiene muchas cosas para contar, pero sobre todo este para explicarnos toda la actividad que va a haber este fin de semana en Atalí Barroca. Así que si estás escuchando, si estás en Santa Rosa, Atalí Roca está acá a la vuelta, acá nomás, te haces 45 kilómetros y tenés Atalí Barroca, eh, te podés dar una vuelta este fin de semana por ahí, para entender cómo viene la mano con toda esta con todo este este tema que muchos no conocemos, desconocemos totalmente y puede que algunos estén en, escuchando y quieran aprender un poco más y sobre todo ver cómo hacen para volar estos avioncitos, que si estás viendo el, nuestro canal de YouTube, ahora en un ratito Leandro te va a empezar a mostrar. Leandro, buen día, ¿cómo andas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, bien? muchas gracias por invitarme. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo tranquilo. Bueno, eh, entraste acá al estudio eh, con una caja y un montón de aviones. Ahora los tenés acá sobre la mesa, de a poquito lo vas a ir mostrando. Pero contanos... este ...un poco de la historia de la movida de ustedes... ...como para entender lo que va a pasar este fin de semana. Sí, bueno. ¿Me parece? Eh, dale, me parece bárbaro. En realidad vamos a arrancar un poquito... ...para todos los que nos están escuchando... ...para todos y todas los que nos están escuchando... ...de qué se trata Aeromodelismo. Eso. Aeromodelismo es eh, hobby, arte, deporte y ciencia. ¿Sí? Eh, comprende todas estas disciplinas... Sobre todo es una artesanía y lo más importante acá que este fin de semana nos tiene abocado, que es deporte. Entonces, como es deporte, se compite. Pero bueno, para comentarte un poquito más, eh, nosotros estamos eh, eh, en Santa Rosa con el club, hace 25 años que tenemos un club con la personería jurídica, bueno, en este caso a mí me toca ser el presidente en esta comisión. Eh, tenemos unas instalaciones muy lindas donde todos los ciudadanos y todas las ciudadanas Están invitados, si se quieren arrimar, es gratis, todos los fines de semana. Después de las 3 de la tarde, estamos en el Club de Planeadores. Esos es rutas 5, kilómetro 598, pegadito al frigorífico de Carnes Pampeana. Bien, ¿sí? ahí ahí están en el lugar físico, es ahí. Claro, ahí en realidad es nuestro espacio, ¿sí? Bien. Dentro del complejo del Club de Planeadores. Bien. El Club de Planeadores, muy gentilmente, eh, nos presta la, no sé, de las instalaciones. Nosotros estamos ahí como como un subdeporte, digamos, ¿sí? el eh, Club de planeadores también tiene su deporte, que compiten con los planeadores de verdad, que ahí pueden hacer los vuelos bautismo, también están invitados. Bien. Y nosotros estamos en un sector, ahí la verdad que es eh, muy lindo, unas instalaciones espectaculares, por eso yo los invito porque eh, la entrada es gratis y pueden ir a tomar un mate con la familia, con el vecino, con los nenes, con las nenas pueden ir a acercarse Y eh, armodelismo, yo en lo particular lo practico de los 12 años. Bien. Muy de chiquito. Yo arranqué, eh, porque me inculcó en esto mi papá, construyendo los avioncitos en la cocina de la casa de mi mamá, con sobre la tabla de fiambre. Bueno, ahí íbamos cortando ah, los aviones. ¿Arranqué con los de papel? Arranqué con esto justamente que, que traigo acá, porque es un poco la competencia de lo que se va a tratar en Ataliba Roca. Bien. Yo arranqué perfecto. con eso. Esto, digamos que sería como... O sea, como... que la pasión de ustedes viene de la familia. Sí, sí. Bien. Sí. bien. Igual mi papá ahora no lo practica, pero sí. Eh, yo a mí eh, me lo contagia a él y, bueno, después eh, también yo fui a la escuela técnica, la PET, ahí tenía muchos muchos amigos que, que practicaban y siempre en el predio dentro del Club de Planeadores, en bien, Ruta 5. Ahí cuando yo era chico fui a una escuelita, a armodelismo, donde eh, un profe me enseñaba a construir esto cuáles son la, las particularidades, lo que hay que tener en cuenta, cómo usar la trincheta, cómo usar los diferentes pegamentos. Insisto en que esto es una artesanía, ¿sí? Esto eh, se construye con mucha paciencia. Hay que tener un poquito de... Hay que adquirirla, en realidad, la motricidad fina. Son algunas de las características muy positivas que tiene esta actividad. Bien. Aparte que salimos del mundo de la pantalla, del mundo de, de la tablet, del celular. Es una actividad que se practica al aire libre... En este caso, cuando hablemos de la competencia del fin de semana, es indoor. En realidad, en este caso, eh, lo del fin de semana es muy particular. Se hace adentro de un polideportivo, un gimnasio, un Zoom. Pero generalmente se vuela afuera, como cualquier avión. Bien. Hay diferentes tipos de aviones. Y bueno, un poco esto que te contaba, que yo arranqué en una escuela de aeromodelismo a los 12 años. Hoy tengo, eh, por suerte, soy un afortunado porque dirijo una escuela... Soy el dueño de una escuela donde tenemos en Santa Rosa los martes y jueves, los martes en, en Salón Pionero, al Cine Pellegrini, y los jueves dentro del Estadio Municipal. Bien. A su vez los miércoles, enseño esto en Anguil, también, eh, muy gentilmente, ahí la Muni en Anguil eh, nos cedió un espacio, así que estamos tratando un poco de eh, devolver lo que a mí me enseñaron. Bien. O sea, yo lo interpreto así, A mí, cuando yo era chiquito, había gente adulta que me explicaba para no cometer errores y para no fracasar en el intento, los eh, tips mínimos que hay que tener en cuenta para que nuestro vuelo no fracase y para que nuestro avioncito pueda volar mucho tiempo. Bien, ¿hay modelos para armar? Sí, eh, está muy buena pregunta. Hay de todo. Se puede construir desde un plano, Bien. o sea, yo imprimo el plano en mi casa, agarro una bandejita de fiambre de telgopor como en este caso eh, el avión que te traje acá para mostrarte, Bien. esto está todo hecho con materiales muy caseros, reciclados, que se consiguen en, en nuestra casa, unos palitos de brochet y bandejitas de pizza. Bueno, esto se construye en realidad desde un plano. Esto no es un kit, ¿sí? Esto que te estoy mostrando acá está todo hecho casero desde un plano. Bien. Sería algo así como armar no sé, una una estructura de, de un puente o una maqueta de una casa. Es dibujarlo es, y después es, armarlo ahí. Tal cual. Es dibujarlo y después armarlo. Exactamente. Bien. Como y se hace una casa. Se sí, dibuja y después se hace. Tal cual, claro. eso mismo. Y después, si queremos, por ahí no tenemos tiempo, ya acortar un poquito el camino y comprar un kit, también se puede comprar, que es como una especie de rompecabezas. Bien. Y ahí vienen las instrucciones. Y si no, para eso estoy yo, si me quieren consultar sin ningún problema... Los voy guiando para que puedan construir desde un kit. Bien. Eh, esos kits, bueno, se pueden adquirir, están en el Mercado Libre, en Buenos Aires. Acá en Santa Rosa también eh, eh, vale aclarar que ahora, por suerte, tenemos una casa de aeromodelismo que vende accesorios de esto. Bien. Y hay distintas modalidades, hay distintas ramas. El aeromodelismo es muy amplio. Bien. O sea, tenemos helicópteros, drones, aviones, de todo. Yo armo este este modelo que vos tenés en la mano, ¿no? Sí. Y quiero competir. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Bueno, para competir es muy simple, esto la verdad que está muy bueno porque eh, es accesible a todo el mundo. Primero, como, como dije, es muy económico porque la competencia que se hace en Ataliba Roca este fin de semana es a nivel nacional e inclusive viene gente de Uruguay, pero es eh, aviones que para competir o lo compramos hecho por alguien, porque estos avioncitos de deporte tan chiquitos... Eh, no es que se fabrica en China, ¿no? Esto es muerte artesanal, pero hay gente que los construye y los vende. Si bien es artesanal, los vende. Bien. Si no lo podemos construir nosotros, se construye como te dije, desde un plano y vamos el fin de semana, nos inscribimos, nos anotamos y para competir hay distintas categorías, hay más de cinco categorías. Bien. Los aviones en realidad tienen diferente tamaño, diferente porte, pero son más o menos un poco los que te los que te traje acá para Así mostrarte, más o menos ese tamaño. Este tamaño, este casi tamaño. todos son más ordenes. ¿Por menos... este por qué ese tamaño? Bueno, este tamaño está buena pregunta, porque se vuela dentro de un gimnasio, dentro de un zoom. Bien. En este caso el polideportivo, entonces No es al aire libre. No es al aire libre. Bien. Exactamente. Eh, entonces, para competir construimos el avión. De hecho, eh, tengo muchos alumnos, muchos nenes y nenas que van a competir este fin de semana Natalia Roca. Lo hicieron con sus propias manos, despacito, con las instrucciones y eh, después se hace una puesta a punto del avión. Nosotros el viernes, a partir de las 3 de la tarde, tenemos una clínica que la va a dictar un, un señor muy experimentado que viene de Uruguay, donde nos va a decir eh, varios tips, varias técnicas para, para construir bien nuestro modelo y para competir. Bien. El sábado de la competencia. Mientras vos hablás, este, sí. ya, estamos mostrando también en nuestro canal de YouTube más o menos cómo se hace para volar. Mientras ah, las personas lo van largando en un lugar cerrado, bárbaro. eso mismo que está mostrando, nosotros lo estamos mostrando a través de un video como para también identificar cómo se hace y sobre todo graficar cómo se hace. Bárbaro, bárbaro. Bueno, como te estaba contando, esto, por ejemplo, se llama categoría LAMI. Bien. Significa... Lanzado a mano interior Es decir, yo este avioncito lo lanzo Como si fuese una especie de dardo sí. Lo lanzo con la mano Por eso LAMI, las iniciales Y con la mano yo lo lanzo Y un, al lado mío hay un cronometrista claro Que me va a medir cuántos segundos O cuántos minutos Está el avión volando ¿Puede estar minutos? Sí, claro Y, y, y eso es lo llamativo Hay gente que realmente lleva muchos años en esto Y ha hecho volar un avión Similar a este que lo pueden encontrar en las redes sociales. Un avión por ahí similar a este lo he hecho volar más de 10 minutos. En este caso tiene el motor a goma, ¿no? O sea, acá lo que te estoy mostrando es que tiene el motor a goma. ¿10 minutos? Va acá eh, la hélice. ¿10 minutos? Sin que se caiga. Sin que se caiga. Sí, sí, es todo un trabajo de mucha paciencia. esto Esta disciplina lo, lo lindo que tiene es que nosotros acá eh, adquiri, eh, aprendemos a trabajar la paciencia. O sea, esto... Eh, realmente sirve en el sentido de que vivimos en épocas donde la inmediatez eh, todos estamos al palo, a full y los nenes también lamentablemente asimilan eso de los adultos que, que, que van rapidísimo en todo, bueno, uh -huh. esto te baja un cambio una pequeña terapia exactamente, esto es como una especie de terapia Bien. esto te baja un cambio y acá trabajamos la paciencia trabajamos la motricidad fina y tenemos que hacerlo para que huele como te dije, más o menos 10 minutos Hay que trabajar mucho. Bien. Parece muy simple, pero eh, en realidad es muy complejo. Yo si lo largo y me queda un minuto, yo ya gané. Seguro, <risa> obvio. 10 minutos ya es demasiado, sí, pero sí. con que me quede al aire un minutito, Mirá, que es un montón un minuto. Es un ¿eh? montón, es pero un mon... yo a los nenes y a las nenas siempre les digo, mientras lo puedan hacer volar, no importa si voló un metro o si voló 10 metros, Bien. que lo puedan hacer volar ya está, porque... Siempre eh, se, se va mejorando en esto Bien. sí la y La constancia es lo más te, importante Y te pregunto eh, La persona que compite o que va a competir Este fin de semana en la Talibarroca ¿Lleva un solo avión o puede llevar varios? No, puede llevar varios De hecho la mayoría se anotan en varias categorías Bien sí Bien. Que Ahora después, eh, si querés te explico un poquito Las diferentes categorías, las diferentes modalidades que hay Siempre hablando de El vuelo libre indoor Bien. ¿Por qué se llama vuelo libre? Recién expliqué eh, lo de indoor Ahora te comento lo del vuelo libre. Vuelo libre porque estos aviones eh, básicamente son totalmente autónomos. O sea, yo lo pongo a punto, le regulo acá la hélice, le regulo el timón, el estabilizador para que esté girando y no se choque las paredes del gimnasio, claro. de, del Zoom, y eh, vuela solo. O sea, yo ahí, una vez que lo solté, no intervengo más. Solito tiene que hacer todo su vuelo. Nosotros lo configuramos para que llegue lo más alto posible, o sea, cerca del techo del, del polideportivo y después tiene que ir haciendo un círculo cerca de las cuatro paredes hasta el piso. Y bien. ahí es donde logro el máximo tiempo de vuelo. bien Que eso es lo ideal para poder eh, ganar la competencia o estar ahí. Y, y te pregunto, Leandro, eh, mientras uno lo lanza, ¿hay, eh, ¿hay personas que controlan cada avión? Sí, sí, sí. Porque el avión... Primero que eh, no puede golpearse, ahí ya eh, el tiempo de vuelo eh, descalifica. Claro. Después eh, hay un cronometrista, que es que está al lado tuyo, y hay un planillero. Todo eso eh, va a estar en la tarifa roca. Bien. No olvidemos que esto es un nacional y de acá sale la selección argentina. Bien. Que todos los años participan los mundiales. O sea que todo esto que nos estás contando es nacional. En cualquier otro lugar de la, del país pasa lo mismo que va a pasar en la Talibah. Sí, correcto. pero se hace... Por lo menos con estas modalidades de vuelo. Exactamente. Eh, en realidad en varias disciplinas del aeromodelismo se hace una vez al año en Nacional. En este Bien. caso, estamos muy orgullosos de haber ganado la plaza. Bien. Nosotros, eh, ¿por qué vamos a Taliba Roca? Porque nos abrieron las puertas muy gentilmente el intendente con un gimnasio muy lindo, con con las dimensiones se para esto. Se hace en el gimnasio de, de, de Ataliba, sí, que es sí, el único sí. grande que no, hay. Y es nuevo, aparte. Eh, sí, sí, es bastante, sí, bastante nuevo. Eh, sí. Una instalación es muy linda. Bueno, ahí es donde vamos a practicar esto. O sea que lo que necesita esta disciplina es un lugar amplio, alto y que esto pueda eh, tener su ruta este en el aire. Correctamente. No, no sé es. si sí, utilicé sí. las palabras correctas. Bueno, lo, lo entendiste perfecto. Bien, bien. Sí, yo espero que todos los que nos están escuchando más o menos interpreten <risa> esto, o que nos están viendo ahí en, en YouTube. Bueno, esto, por ejemplo, que tengo en la mano, está forrado o entelado con papel copiativo. Apa. O sea, nosotros somos... Eh, medio ciruja, por así decirlo, usamos materiales que... es un papel copiativo, para el, el que no el, sepa? El papel copiativo se usaba eh, eh, eh, años A para hacer eh, documentación. Eh, ¿El viejo papel de calcar? Eh, eh, sí, ah, exactamente. Ahí, y, y ahí Perdón, se, yo tengo 50 años, digo para que entiendas el, el, también le, los términos. Claro, eh, bueno, ahí, ahí se alcanza a ver que claro, está numerado. Claro. Es como si agarrara papel, no sé, de Biblia, O también usamos papel de barrilete. Bien. Eh, todo eh, materiales que tenemos al alcance en nuestra casa. Bien. Y está construido con palitos de madera balsa. La madera balsa es una madera muy particular que es ideal para esto porque es ultra liviana, ¿no? liviana ¿No? Claro. y es maleable. Entonces nosotros podemos con una trincheta o una gilet ir cortando, ir construyendo todo lo que es la estructura Que esto es, eh, está muy relacionado, por ejemplo, con la carrera de arquitectura, porque es lo mismo. O sea, que hacer la estructura de un puente está, Estás armando es un avión. Es lo mismo, exactamente. A, a otra escala, pero sí, estás sí. armando un avión. Sí, sí, sí. ¿No? Esto es igual que un avión de verdad. Bien. Acá se usa... Veo la, que la hasta las principio. ruedas, por ejemplo, de esos son dos botones. Sí, correcto. Bueno, qué son, sé yo. Son muy eh, similares Todo lo que encuentres botón. en tu casa te puede servir. Todo, Una, Unas gomitas, todo. las que las que guardamos para apretar También algo, se usan para... Para hacer girar la hélice, eh, por ejemplo. Para hacer girar la hélice. El elastiquín. Bien. Sí, sí, bien. todo lo que tenemos en casa eh, sirve. Por eso yo siempre los invito a, a, a cualquier eh, papá, a, a cualquier madre que quiera con el nene entretenerlo en algo muy lindo, muy sano, que hace... Esto contribuye mucho al razonamiento, eh, como te dije, lo sacamos del mundo de la pantalla, los nenes se divierten y no es caro. ¿sí? En, en este tipo de, de actividad no es caro. Nosotros por ahí en el Club de Prenedores sí tenemos aviones claro. que son de porte, mucho más grande, tienen 3 metros de envergadura, pesan 25 kilos, motor 150 centímetros cúbico como una moto. Como dirían otro presupuesto. Que, tal, cual Bien. eso sí ya es mucho más caro, Bien. pero no es necesario... Eh, tener que eh, invertir en eso para practicar bien. esta actividad. Bien, para los que jugamos al fútbol, que nos gusta mucho, no es necesario que tengas la zapatilla de Messi, porque Ay, con igual. otras zapatillas, si pateas bien, ya está bien. Exactamente. Una cosa igual. así. Sí, no necesita sí. el avión, sino algo que este, a vos te represente Exactamente. también. Exactamente. Hay que tener acá un, un poquito de, de constancia, eh, hay que ser disciplinado y, y, y meterle. O sea, esto es un poquito... Eh, si se puede todos los días, pero no todo el mundo y no todos los nenes y nenas pueden porque van a la escuela, porque tienen otra actividad uh -huh. pero por lo menos yo recomiendo una vez a la semana ir construyendo una partecita al avión Bien. y así se termina el objetivo nuestro proyecto Bien. y es muy lindo verlo plasmado en el vuelo ¿Y por es dónde se empieza a armar el avión? Bueno, eh, eh, para arrancar tenemos que tener el plano de nuestro avión o sea, del proyecto que vamos a hacer y el plano Tiene que ver, bueno, primero con qué tipo de avión queremos hacer. Que tenga una ala, dos alas. Vamos a suponer que quieran hacer este que tenés en la este mano. Este que tengo en la mano. Bueno. Que es un avión, no sé no sé por qué, parece más de, de paseo, claro, de bautismo, ¿no? Claro, como una especie de avioneta que claro, se dice normalmente. Avioneta, sí, sí, correcto. Como la que volaba hace poco arriba de la ciudad promocionando el parque de diversión. Eh, exactamente, sí, esa onda. Eh, o como la que tiene el aeroclub para hacer el curso de piloto en el aeropuerto. Bien. Esto es la misma silueta todo lo mismo, acá falta la ventanita pero bueno, se le puede hacer la ventanita el piloto, bien, se puede jugar eso, un poco exactamente, eso bien. los detalles van cada uno bien de hecho eh, aprovechando el pie de, de lo que estamos hablando hay una categoría que es de escala de esto mismo, que la vamos a poder ver de Natalia Barroca entre las 5 categorías que te dije hay una que se llama escala bien. es este mismo avión, pero le tienen que hacer todos los detalles, o sea, si el avión tiene luces, se le hace la luz Si el avión tiene ah, una uh, eh, una propaganda, si tiene una decoración, hay que hacerla igual al real. Bien. O sea, lo más parecido. Bien. El piloto hay que hacérselo, las ventanas transparentes, todo. Eso se llama la modalidad escala. Bien. Copiar un, real. un modelo hacerlo y hacerlo al real. O lo más fiel al real. Bien. Sí. Bien. Y en este caso, bueno, yo para si quiero hacer este avión para arrancar, busco el planito, que el planito puede estar en internet. Hoy tenemos acceso a internet que en ese caso es muy positivo porque podemos descargar el plano del, avi del avión que nos gustó o si es de, de, de una complejidad simple para arrancar, yo siempre recomiendo eso. Bien. Nosotros en la escuelita arrancamos con unos aviones que, que es parecido a este, o sea, es un palito, el ala... Un palito con, ala con dos alas y un... Y, y el grupo de cola, todo hecho eh, con bandejas de pizza, arrancamos así. Esto ya es un nivel... Eh, más avanzado, bien, sí bien. porque acá ya vemos la estructura, hay que pegar eh, con mucho más cuidado, claro. pero arrancamos con esto. Una vez que tenemos el plano, lo ponemos arriba de la mesa y le ponemos un nylon para que el pegamento, que en este caso se usa mucho la plasticola la cola de carpintero, bien o la gotita, porque si puede también vale, Está bien. y eh, no se nos pega el papel, y arriba del plano se construye, es decir... Nuestro plano está en tamaño real, ah, en el bien. tamaño en que va a quedar este bien, avión. Bien, bien. O sea, el, el plano tiene este mismo tamaño, ¿sí? Bien. Y vamos construyendo todo arriba del plano. Bien. Y lo vamos viendo cómo va tomando forma bien. Y, y, y le vamos dando eh, vida al... Ese al que tenés espectro. en la mano tiene las alas para arriba, ¿por qué? Sí, buena pregunta. Esto se llama diedro. Esta inclinación la podemos ver en los pájaros. Nosotros... Siempre estamos analizando la naturaleza. Esto aplica a cualquier actividad, a cualquier disciplina. Bien. En natación se fijan en los peces. Nosotros nos fijamos en los pájaros. Y los pájaros tienen siempre la particularidad de volar con las alas inclinadas para estabilizarse. Es decir, si hay viento, nosotros vemos que el pájaro está quietito y eso lo hace con la inclinación del ala. Esto es lo mismo. El avión está con el ala así en forma de V... Bien. para que se pueda estabilizar en este sentido, Bien. entonces no se nos cae. Bien, porque este tiene otra inclinación. Sí, claro, cada cada modelo, por eso mostrarlo? es importante, por eso es importante el plano. Cada plano tiene sus características. Bien de acuerdo al, al tipo de modelo. Bueno, en este vez, en este caso están hechas las ventanitas, bien. ya se le hizo una decoración, me parecía River, bueno, yo soy hincha de River. Bien, eh, muy bien. Este modelito está eh, eh, más más a escala, se puede bien. decir. Ese es más parecido al avión, por ejemplo, que está en la rotonda del avión, que es un avión tipo de guerra, sí, una bueno, cosa así. Sí. Eh, claro, también se pueden construir eh De, de guerra, Bien. y si no, esto que te traje acá para mostrarte. Ah, bueno, eso, eso ya, esto es, ya es otro es otra otro, cosa, otro, nivel, otro level otro dirían level, los pibes. Sí, o, otro ah, nivel. A ver. Bueno, esto esto es muy lindo, esto es muy interesante, porque este avión es súper simple, pero tiene un motor que a nafta. O sea, esto ah. tiene una bujía, larga humo, todo igual que cualquier motor Se de moto. Se pone en marcha eso. Se pone en marcha. Se pone en marcha. Sí, entonces acá... Ya interactuamos con lo que es la puesta a punto de un motor a combustión, bien. acá eh, tenemos que interpretar lo que es eh, combustible, lleva un combustible especial que es eh, metanol, aceite de resino y nitrometano. ¿El motor es dos tiempos? El motor es dos tiempos, muy bien, bien. bien. entendido en la materia. Sí, un poco así. Bien, bueno, ahí eh, si yo giro la hélice hasta se alcanza a ver el pistoncito, bien. cómo sube y baja. bien. Este motorcito... Siempre, tanto estos como los que estaba mostrando anterior, eh, Leandro, sí. no tenés control una vez que está arriba. Eh, no, en este caso sí. En este sí. Este, este, este no no no participaría en lo de Ataliba. Este yo lo traje como una, una nota muestra, de color, un bonus muestra. track. Bien, bien. Esto, estos otros Esto sí ya lo manejás de abajo. Sí, eh, correcto. Pero bien. lo manejo sin control remoto. ¿Cómo sería hoy eso? Hoy hoy traje todo aviones económicos, para bien. que cualquiera que nos está escuchando diga, bien. ah, pero el, no, el no hay El famoso low cost. Exactamente, este, este sería un low cost. Esto yo le con, le engancho acá unos hilos y m, eh, le doy más o menos una distancia de 8 metros y con una manija yo puedo hacer que sube y baje. Es decir, lo, lo puedo pilotear como si fuese una cometa, un, ¿Un barrilete. Una especie de, títere, o que de vas, títere que vas manejando. Muy bien. bien. O de títere, exactamente. Y esto va girando, entonces se llama vuelo circular. ¿Por qué? Porque yo con el hilo lo sostengo siempre de la punta del ala y el avión va girando, va formando círculos. Mientras funciona el motorcito. Sí, claro. Bien. El motorcito que es a nafta, que en este caso hace mucho ruido, larga humo, claro. porque eh, es a nafta. Claro. Y vuela más o menos eh, unos tres minutos, cuatro minutos, hasta que Bien. se agota el combustible. Bien. Porque yo lo único que eh, tengo comando es sobre... Eh, el, el estabilizador para que pueda subir o bajar. ¿Eso lo armaste vos? Sí, sí. Esto, todo lo, lo construimos nosotros. O sea que se puede pensar en que si empezás con esto podés llegar a esto. Sí. Y sí, claro. Y, y más grande y más complejo también. Está en cada paso uno. Paso a paso diría cual, estás en ambiado. cada uno lo que quiera eh, meterse en la complejidad y en, y en en la parte económica. Bien. Pero acá hasta helicópteros se pueden construir se pueden construir drones también. Nos metiste en un mundo impresionante, la verdad que yo desconocía y la verdad que me quedé así como asombrado, sobre todo por el armado. Yo pienso en un pibe o una piba que están todo el día con esto, que es un vicio, este pero algunos lo usamos sí, para trabajar, que se puedan meter en esto y estén dos horitas, tres horitas metidos en esto para armar un avión, qué sé yo, es imposible es sacarlo un poco de, es, es, del mundo digital, sí, la verdad que sí. sí. Eh, yo hago mucho hincapié en la escuelita mía eh, por ese lado, porque Bien. los nenes están todo el día con la tablet, con el celular... Y, y aparte que esto te ayuda a usar el razonamiento, aprendés a trabajar con madera, aprender a trabajar con electrónica, hacer cálculo, física, matemática, Bien. que el día de mañana a vos se te rompe algo en tu casa, en el auto, lo podés reparar. Bien. Estamos hablando para los que están escuchando nuestro 106.1 con Leandro Pérez Rodil, que es eh, parte de eh, que es presidente de Eh, aeromodelista Santa Rosa, este fin de semana en Atarí Barroca hay un encuentro nacional de, de estos aviones que se van a este se van a ver volar, pero dentro de un, de un gimnasio, un lugar cerrado. Y la verdad que nos están metiendo en un mundo hermoso, espectacular, que hasta puede ser este una opción cuando uno está no sabe qué hacer, te metés en esto y por ahí, qué sé yo, le encontrás una vuelta. Y te pregunto, sí. eh, Leandro, ¿esto qué haces? ¿Vos vivís de esto...? No, o vos no, tenés otro trabajo. No, no, en realidad yo tengo otro trabajo. Bien. Eh, no te no te voy a negar que me encantaría vivir de esto porque Como es mi pasión. Como a todos lo que hacemos esto nos sí, gusta, sí, pero sí, no se puede. cual, pero acá acá por ahí en este país es complejo vivir de esto. Eh, en, en otros países sí hay gente que vive de esto. Eh, lo nota de color no te mencioné. Acá en Santa Rosa nosotros tenemos un referente que compite Eh, muy bien en esta categoría y el año pasado viajamos a Rafaela, metió dos segundos tercer puesto y un segundo puesto eh, en distintas categorías de indoor. Bien. De lo que vamos a tener este fin, este de, fin semana de semana Talía de Liga Roca. Pero algo mucho más lindo, yo todos los años tengo alumnos que son de acá de Toay. Bien. En la escuelita. Bueno, ¿sí? buenísimo. Eh, así que están todos ¿Participa invitados. ¿Participan este fin de semana estos pibes? Sí, Fran, eh, que es de acá de Toay, el Messi va va a poder participar, sí creo bien. que el sábado... Eh, se va a acercar para participar. Bien. ¿Esto va a ser sábado y domingo o sábado solo? No, esto es sábado y domingo. Bien. En realidad el ingreso del público por ahí está un poco restringido. Nosotros vamos a hacer eh, unos parates para descansar y ahí el público puede entrar, porque vos calculá que hay aviones que yo no te traje, pero pesan alrededor de un gramo. O sea, pesan lo mismo que un billete. Nada. Entonces, si el público camina dentro del gimnasio, genera turbulencia, exactamente, genera turbulencia... Genera, claro, exactamente, claro. Genera turbulencia Y ese avión por ahí se, se zamarrea un poquito y ya pierde claro, la performance. Es muy la puntilloso eso, sí, es muy sí, puntilloso. Sí, sí, Bien, así que sábado y domingo, eh, eh, contarle eh, cuánto cuesta la entrada, este, para datos para que el que esté escuchando diga me doy una vuelta el fin de semana, me tomo unos mates, me voy a Talibarroca y veo algunos aviones volar. Bueno, eh, entrada totalmente gratis. Bien. Yo por ahí les recomiendo si quieren arrimarse para mirar y chalar el viernes, o sea, mañana, Bien. a partir de las 3 de la tarde, porque ahí hay una clínica que la va a dictar, eh, como te dije, un competidor de muchos años de experiencia que viene de Uruguay, Y después, a la tardecita, arrancan los vuelos de puesta a punto. Esto es como la Fórmula 1, digamos. O sea, el viernes es prueba libre y ya el sábado se, se tira toda la carne al asado. Se clasifica y el domingo se corre. Una cosa así. Una cosa así. Más Muy o menos, bien. ponele Está una igual. cosa así. Entonces, nosotros esta tardecita, no, eh, perdón, mañana, la tardecita, noche, vamos a estar haciendo los vuelos de puesta a punto, donde se regula cada uno de los aviones. Bien. Y ahí el público puede andar tranquilamente. Ahí... Están las puertas abiertas. El sábado se va a abrir las puertas al público cada tanto, no sé, cada dos horas, cada tres horas, Bien. para que ingrese el público y pueda mirar y hacer las preguntas. Y el domingo es mucho más accesible al público, porque ahí ya estaría terminando la competencia. Bien, ¿hay pibes, más pibes, más pibas? ¿Está mezclado? Eh, bueno, no, está mezclado, está mezclado, pero lo más interesante es que acá no hay ni edad ni género para practicar esta actividad. Bien. Entonces tengo desde alumnos y alumnas de siete años, y tengo un alumno que tiene 87 años que es el Kelo ah, papá. Eh, realmente <risa> es muy amplia la, la variedad de edades bien y, y están todos invitados bien. porque esto es gratis, bien. en realidad es cuestión de que se acerquen Nosotros le damos las instrucciones y lo pueden hacer desde la casa. Bien, buenísimo. Gracias por acercarte acá, por mo mostrarnos todo esto, por, por también este mostrarnos ese mundo en el que vos vivís y que nosotros no lo, no lo conocíamos. Por ahí mucha gente que está escuchando tampoco lo conoce y se puede acercar desde el viernes. En Ataliba Roca tienen dos días también para poder ir a, a ver las clasificaciones y también la carrera, que esto va a ser el domingo, se cierra todo. Sí, ¿no? el, sí el domingo ya se termina. Bien. Y hay que aclarar que es la primera vez que traemos esta modalidad acá La Pampa, eh, una competencia, competencia a nivel nacional, nacional de esto. Porque Bien. ya hemos tenido nacionales que son de otra rama del aeromodelismo. Bien. Como te dije, hay aviones acrobáticos con motor, que tiene el motor como el de una moto. Bien. Bueno, eso sí, ya varios años lo hemos estado... Eh, en actividad, en competencia, pero esto en particular, vuelo indoor de aviones tan económicos, chiquititos, nunca. Bien, buenísimo, Leandro, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Leandro Pérez Rodil, ahí lo veían en nuestro canal de YouTube y lo escuchaban en nuestro 106.1, este fin de semana en Atalí roca se hace el indoor nacional y están todos invitados e invitadas para acercarse y mirar cómo vuelan estos aviones construidos por las manos de los pibes indígenas. Y las pibas. Las 9 y 36 minutos.